El zafar querido, bienvenido a este uno contra uno radio. Te saludamos junto a Matías Traversa. ¿Todo bien? ¿Cómo anda, José? Matías, todo bien. Este, bueno, nada. Matías analizaba un poco lo lo que fue el partido, que fue fue durísimo, pero este, quizá por esta corta rotación de gimnasia en el complemento, en el segundo tiempo, este, se vio la mejor cara de Boca, ¿no? Sí, sí. Nosotros salimos a jugar el segundo tiempo a descender muchísimo más duro que lo que, lo, de lo que lo veníamos haciendo. gimnasia eh, sintió el desgaste, obviamente, en algún momento de la serie le iba a pasar. Este, está, fue un equipo que, que al estar tan corto jugó sin ninguna presión. Eh, jugadores que, que por ahí durante toda la temporada no habían tenido muchos minutos, eh, como Cacinelli, jugaron eh, sin presión durante toda la serie y, y rindieron más de lo esperado, este, entonces este, se hizo complicado, es un, un equipo que jugaba muy bien colectivamente al básquet, que se pasaba muy bien la pelota, y, y la verdad es que, que nos costó, pero, pero bueno, el equipo en el segundo tiempo puso lo que había que poner para ganar, eh, eh, defendimos muchísimo más duro, pudimos correr la cancha un par de veces y nos quedamos con una victoria que es importantísima porque nos dio pases a semifinales. Sí, y, y con rendimientos parejos, Celen, porque nosotros hablábamos de, de de lo que jugaste vos, este, eh, lo mencionábamos a, a Marquito Delia, hubo un buen trabajo de Robert en el en el primer tiempo, fundamentalmente en el primer cuarto. Eh, Flower también tiene un, un buen juego eh, doble doble figura Lucas también, eh, entrando en un momento y teniendo minutos que por ahí en este partido pensaba uno que, que Junior era el que iba a tener la mayor cantidad de minutos, pero bueno la, la pronta lesión de, de Junior lo saca de la cancha, digo, me parece que, que estuvo parejo el equipo Sí, sí, la verdad que, que estuvimos parejos todos, este, más allá de que no habíamos hecho una gran primera etapa en el segundo tiempo Este, a pesar de, de que el plantel se nos había cortado un poco por la por la salida de Junior Junior la verdad que estaba con una contractura y se le hizo se muy, muy complicado jugar este, nosotros en ningún momento de la serie dijimos nada de, de que nos faltó Fede Aguerre, y, y Federico es el único jugador que nosotros no podemos suplantar porque no tenemos otro alero de dos metros para, para que juegue y, y se siente este, pero pero salimos a jugar el último, los últimos 20 minutos sabiendo que que si no proponíamos defender más duro y, y y no nos poníamos más fuerte atrás este se nos iba a terminar la liga y nosotros no queríamos eso queríamos pasar a semifinales queríamos seguir subiendo todavía así que que, que salimos a jugarlo de una forma diferente al segundo tiempo pudimos quedarnos con el partido fue un partido durísimo una serie durísima que que, que es importante también porque nos nos pone bien para lo que viene tener una serie así Buena serie además, Helen. Mirándolo desde afuera, al menos a nosotros que nos toca observar, analizar y contar qué es lo que ocurrió, eh, exceptuando algunas situaciones puntuales eh, que, que no vale el caso analizar ni ingresar, como lo vivido en Comodoro eh, en el cierre de uno de los partidos. Eh, la serie fue buena, teniendo en cuenta estos atoneantes, que tuvo un montón de situaciones, como por ejemplo las lesiones y que muestran que el, el básquetbol de alta competencia a este nivel, todavía, hasta teniendo muchas ausencias, en una serie a cinco partidos te permite ser competitivo. Eh, y, y está bueno que así sea, porque Gimnasia tuvo su chance también ayer. Seguro, seguro. Y, y son parte de, de, del básquet también, ¿no? Que, que, que haya que haya lesiones. Nosotros en ningún momento pusimos ninguna excusa, en ningún momento dijimos nada de, que de, de, de lo de Federico y de, y de nada, y, y seguimos jugando. Y... Y es parte de esto, ¿no? Podés tener suerte y no tener ninguna lesión y te puede pasar lo que lo que le pasó a gimnasio y lo que nos pasó a nosotros. Este, Ahora, lo que queda es tratar de que Federico se recupere lo antes posible, de que lo de Junior no sea nada y pueda llegar para el primer partido. Pero pero fue una buena serie. La verdad que fue una serie muy dura con, con dos equipos que, que hicieron valer sus localías y, y nosotros nos, nos ganamos durante la fase regular la chance de, de definir un quinto en casa y, y tuvimos tuvimos la suerte de ayer de quedarnos con el partido, pensaba Selene que, que, que iba a ser tan dura, digo desde afuera cuando se fueron con la serie a Comodoro 2-0, este uno pensaba que, que más allá de que el eh, gimnasia se hace fuerte en el socio, este que, que uno de los dos partidos podía quedar para boca, ¿sentían lo mismo ustedes cuando llevaron la serie 2-0? no no nosotros sabíamos que iba a ser una serie durísima, de hecho gimnasia lo demostró cuando nosotros Ganamos los dos partidos local, nos costó muchísimo, fueron duros. Gimnasia es un equipo que juega bien, que se pasaba muy bien la bola, virtud de, de Gonzalo, que, que logró que el equipo juegue de esa forma. este Tuvo dos extranjeros que estaban pasando un buen momento y, y la verdad que se hizo difícil. Es un equipo que aparte de local se hace fuerte. Este, de hecho el año pasado Comodoro pierde playoffs con regata de corriente claro, creo claro. y regata tampoco le puede ganar ninguno de los dos partidos en Comodoro en quinto y, juego claro en quinto juego y es un equipo que se hace fuerte de, en playoffs más entonces sabíamos que iba a ser dura la serie teníamos la ilusión de traernos algún partido pero bueno no se pudo dar y como te dije nos habíamos ganado la chance de definir en casa el quinto y, y, y estábamos con tranquilos de que de que podíamos jugar el, el partido que nos dé el pase a semifinales en nuestra casa el impacto para, para el grupo parece que en lo anímico fue muy bueno porque se los escuchó festejar mucho tiempo estuvieron cantando en el vestuario eh, desde lo deportivo evidentemente no tienen que legitimar mucho más, pero sí, tal vez pensando en la serie de Peñarol eh, habiendo transcurrido el playoff como se dio contra Gimnasia ¿es positivo? Sí, sí, obvio, es positivo porque aparte de, de, de Boca Comodoro, el, el, el equipo que que tenía que estar en la semifinal éramos nosotros, nosotros teníamos sí. la presión esa de, de, que éramos el equipo que quería pasar, gimnasia también buscaba el pase, pero nosotros éramos el que habíamos salido, los que habíamos salido terceros y, y queríamos llegar a esa instancia, ¿no? Entonces, el equipo con, con la presión esa pudo, pudo definir el partido ayer bien, este, se bancó la presión y y es importante para la que viene, porque ahora nosotros vamos a tener que ir a jugar a una cancha visitante a tratar de, de tenernos algún partido, sí o sí. ¿Por qué tanta descarga en algunas conversiones hasta cachetadas al parquet por parte tuya? Y porque era era un partido clave. Le pegaste ¿no? un par de veces, ¿eh? le, le diste un par de cachetadas ahí a la bombonera. Fue una nada más, fue una. <risa> este, sí, sí, era un partido clave. Nosotros teníamos la chance de pasar la semifinal y de quedarnos fuera de la liga. Y nadie quería tener vacaciones. Eh, nosotros queremos seguir subiendo todavía y, y nuestro objetivo es estar en la final, así que Este estamos estamos tratando de dejar todo en la cancha para para buscar el paso a semifinal excelente te te llevo a la semana pasada al, al, al cuarto punto en el socio fundador porque nosotros lo charlamos acá este sin ninguna de las partes involucradas, pero sí sí charlando este de manera privada no al aire digo este qué análisis hace de todo lo que pasó post cuarto juego. Este, con, con qué sensación te quedaste porque pensaba por ahí eh, esto que te preguntaba Mati y con, con bronca en algún momento quizá también tiene que ver con eso porque la pasaste mal el jueves sí sí son es algo que hay que tratar de, de dejarlo atrás uh -huh. no hacer como si no pasó nada porque claro porque no que no pasó nada este no puede ser que, que, que, que los jugadores tengan que salir por por el mismo lugar donde hay gente todavía y sin custodia policial después un partido uh -huh. este no quiere no, no no no tiene nada que ver con que con que la gente sea tranquila no siempre te puedes encontrar con algún alguna persona que que, que tiene ganas de, de molestar o, o, o de hacer algún tipo de quilombo y, y esas cosas no pueden pasar fue un mal momento este por suerte no pasó mayores de, de no tener ningún lesionado uh -huh. pero pero fue un mal momento no Junior se le, a Junior le pegan de atrás a Lucas también este estábamos solo nosotros los, los los jugadores con con gente solamente que había parte de, de la gente que quería quería calmar las cosas y estaba tratando de, de ayudarnos y otra gente que seguía incitando a la, a la violencia entonces este la verdad que fue un mal momento son cosas que no tienen que pasar en el básquet nosotros no estamos acostumbrados a que pase eso no y, y esperemos que no pase más porque porque no le hace bien a la liga este creo que, que hay hay muchísimas cosas por corregir Pero pero creo que el tema de la violencia y de que no pasen estas cosas es una de, la, de las principales. Sí, sí, aparte de lo que siempre charlamos desde acá, ¿no? este Ustedes tienen que tener la mayor seguridad posible, lo mismo que el público este que acude a una cancha, pero a esta altura parece inconcebible que, que un equipo se vaya a un estadio sin custodia. Sí, sí, sí, es, es algo que no puede pasar, claro. ninguna cancha. Los jugadores visitantes tienen que salir con, con custodia espacio no pase nada ellos tienen que tener la custodia este, para para estar tranquilos para dar una uh -huh. tranquilidad ¿no? y, y, y tratar de no cruzarse con la gente del equipo local este, por más que haya que la gente esté tranquila no este, son cosas que, que no tienen que pasar y espero que se cambien para lo que queda me, me gustaría preguntarte con respecto a esto eh, porque se nombró mucho la situación que vivís vos y a partir de ahí que se desata el, el foco de conflicto te fueron a agredir directamente, te insultaron y vos tal vez reaccionaste de alguna manera verbalmente, no físicamente. ¿Cómo cómo cómo fue esa situación? Porque a partir no, de allí es es cuando yo salgo de la, el la resto. cancha y sí claro, yo salgo de la cancha y y, y me, me, había buena más allá de que de que habíamos perdido se acerca gente a sacarse fotos, a, a pedir un autógrafo y me quedé sacándome una foto con dos chicos los los del equipo siguen caminando, o sea que yo me quedo último. Y cuando salgo había una persona esperándome Me insulta al lado, en la cara Yo le pregunto, le contesto qué le pasa Mal, y se para como para agarrarme Y bueno, yo lo, lo, lo agarré, empezamos los manotazos me, Y a, apenas empezamos los manotazos me agarran tres personas más a mí del cuello uh -huh. este Una persona insultándome y diciendo que me iba a, a, a matar Y otros dos tratando de calmarme y nada cuando los chicos se dan vuelta empiezan a escuchar los gritos y se dan vuelta y ven la situación y yo estaba solo con tres personas agarrándome en el cuello y yo agarrando otro en el cuello se, se volvieron y, y pasó todo lo que lo que no tendría que haber pasado ¿no? que, que son cosas que se solucionan si hubiese estado la custodia policial sí sí un Un, un mal momento eh, innecesario. Sí, innecesario porque después te terminan reaccionando propios jugadores de Boca contra jugadores de gimnasia que tal vez su primera intención fue ir a separar y se termina generando toda una situación difícil de explicar desde el punto de vista racional. Uh -huh. Porque en el medio del lío, el lío ya está recontarmado. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Era, era un poco lo que charlábamos el viernes nosotros. Una vez que se armó es... Eh, es tratar de zafarse, también de la situación como se puede. Sí, es que ya en ese momento ya no hay nada para uh -huh. para decir, después no tiene que no tiene que llegar a eso. Claro. Sí sí sí sí totalmente de acuerdo. El punto el punto pasa porque eh, a esta altura no no no debiese pasar esto. Eh, dejamos claro. atrás esta historia vamos al futuro porque ahora se está claro. viendo una también complicada complicada por el rival, complicado desde los sentimientos, complicado porque tenés amigos. Con una favor, que también sabes mucho cómo juegan Sí, sí, es un gran equipo eh, Un equipo que tiene grandes individualidades Por ahí es totalmente diferente a Comodoro Comodoro es un equipo que colectivamente jugaba muy bien y se pasaba muy bien la pelota Y Peñarol es un equipo que, que tiene muy buenas individualidades Y no necesita jugar también colectivamente este, Y jugadores que, que se hacen fuertes en este tipo de distancias, en los playoffs La verdad que va a ser un, un playoff difícil Tengo tengo amigos en el equipo Tengo un afecto por el club Y por, por su gente Por haber estado tanto tiempo ahí Pero bueno, ahora me toca estar eh, jugar semifinales con Boca y, y lo único que quiero es que, que Boca llegue a la final Y que, y que tengamos un buen playoff Desde lo numérico Al menos lo que ha arrastrado la segunda fase Peñarol es el equipo más goleador De la Liga Nacional Y Boca es la mejor defensa Sí ¿Carga algún atenuante esto o se analiza por otro lado? El tema de los números ya, que Boca tenga una defensa de 72 puntos a lo largo de la segunda fase, siendo la menos goleada y que Peñarol tenga un ataque de casi 89 de promedio por partido, eh, ¿se puede vislumbrar a través de esto algo o son cosas que habitualmente no se miran? No, no, se puede, se puede. La verdad que es un buen dato. Eh, nosotros vamos a tratar de... de de seguir haciéndonos fuertes con nuestra defensa, y seguramente Peñarol, que se siente cómodo en ofensiva, va a necesitar llegar a, a sus 85 o 90 puntos de que tiene de promedio. nosotros Nuestro objetivo va a ser bajárselo, tratar de que jueguen incómodos, y, y hacernos fuertes en, en nuestra defensa, que fue lo que, lo que nos dio de comer todo el torneo. Nosotros no vamos a cambiar nuestro estilo de juego ahora. Este, la defensa es lo que nos ha dado el, el llegar hasta acá, y, y vamos a seguir haciéndolo. Con, con el chiquito en un momento, ¿no? Intratable en la serie contra Quilme. Sí, sí, la verdad que Facu tuvo una serie increíble. Eh, lo seguí porque obviamente el clásico sí. lo iba siguiendo y, y la verdad que terminó con unos números la serie increíbles. Eh, vamos a, tra a tratar de que no juegue tan tan, tan tranquilo y, y trataremos de que, de que la agarre un poco, ¿no? De que no tenga tan buenos uh -huh. porcentajes. Se le incomoda a la, le la a distancia este momento de, de Junín, basquetbolístico. ¿Cómo? ¿Cómo? vivís a la distancia el momento de, de Junín con ciclista en la final de, del torneo nacional de ascenso con Argentino en semifinal? Bien, tremendo la verdad que me pone muy contento eh, sí. eh, es una, una ciudad a la que te tengo mucho aprecio estuve tres años en total ahí y, y la verdad que, que me pone muy contento que, que puedan un equipo en la final del, del DNA y, y Argentino que haya hecho la, la campaña que hizo con, con un equipo que que la verdad que no se esperaba que llegue hasta acá y, y con un gran técnico ha, ha llegado a, a las semifinales de la liga, este todavía puede seguir soñando, la verdad que, que que me puso muy feliz este el pase de ellos a semifinales, no no, no lo había podido disfrutar tanto porque yo todavía me quedaba, sí. me quedaba un partido, este entonces estaba más pensando en en, en nosotros, pero, pero ahora que pasó la verdad que que me, me, me pone muy feliz que haya llegado a las semifinales. Negro, querido, gracias por atendernos. ¿Hoy descanso? Sí, sí, hoy descanso y mañana, mañana, nos juntamos en Bueno, bueno y mañana, mañana, ya sabe que, que ahí está Tato Aguilera, siempre firme. Vamos a ver si, lo, si me cruza de vuelta. mañana bien temprano. Bueno, sí. Selen, gracias por atendernos, como siempre, un placer y abrazo y suerte para lo que se viene. Bueno, bueno, José, muchas gracias y un abrazo ahí a los dos. Selen zafar Eh, el jugador de, de Boca ayer tuvo una noche bárbara, Celen. Y este... fue el termómetro de Boca. Sí. El, el equipo... Sí. Amén de su capacidad de goleo, que no descubrimos nada, uh -huh. eh, fue en torno de la producción de, de, de Zafar cuando, cuando no pudo golear desde el perímetro, porque lo paró y muy bien, con, un buena, con una buena disposición defensiva, el equipo de Gonzalo García, penetró y mucho. Cuando no pudo convertir, descargó. Ante esta historia de no tener a, a, a Junior en el equipo, reitero, con un buen trabajo de Fagiano, eh, eh, Selem no solamente termina goleando y teniendo buenos porcentajes de efectividad. ¿Termina con cuánto, Selem? Con 19. 19. Pero además... Fue el que pidió aliento, sí. fue el que empujó Fue el que demostró sí, sí, tener sí, sí, más carácter que y personalidad ahí. En un momento jodido, un momento complicado del partido el Que, el que cambia un poco la, la historia Fue 89-83 21 de Flower con sí. eh, 10 rebotes decíamos 16 de Battle, 19 de Zafar 11 de, de Luca Fagiano Y en la visita, eh, Cavaco termina con 22 siendo el goleador Sí Con seis de tres en triple, pero, pero venía con un muy, con una muy buena efectividad. Seis de once en el claro, primer tiempo, claro. con Santi Escala con tres bombazos. Sí.